opinión ya la se expidió mediante el comunicado de la Coditep. Así que pertenezco a ella, así que ahí ahí tenés mi opinión. Saludos.